Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio les va a impresionar sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso, le provoca una terrible y lenta agonía. Vivis acción, separación de los músculos en vivo, se practica sobre este mono, mire su rostro, casi humano, está sufriendo el peor de los tormentos, sus ojos llenos de pánico, piden clemencia, basta ya, basta ya.